Luz Marina Alardone, que es la Directora General de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de La Pampa. Buenas tardes, Luz Marina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de la siesta de Kermés. Bueno, eh, eh, Luz, este, la verdad es que hace unos días este, estuvo bueno enterarnos de que finalmente el Senado convirtió en ley un proyecto que había para eh, sostener el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos imaginamos que lo recibieron bien en, el, en tu lugar de trabajo y que era algo esperado. ¿Nos podés sintetizar más o menos qué significa esta ley del proyecto de financiamiento? La verdad que sí, que como lo hemos venido diciendo incluso previamente, eh, era un hecho histórico, la ley eh, que al fin se aprobó por la Cámara Alta era un proyecto que venía de largo tiempo, e incluso eh, no solo como propuesta en distintos proyectos, sino que también cajoneada durante mucho tiempo. Eh, es una ley que intenta, por un lado, reparar eh, algunas cuestiones históricas con el sistema de ciencia y tecnología, Y por el otro lado, eh, es eh, muchísimo más inclusiva, eh, porque por lo menos apunta, digamos, a reconocer la existencia y los lugares de las diversidades y las mujeres, el, la mirada federal o la perspectiva federal, que es bastante difícil también ponerle contenido. Y eh, es importante resaltar que no solo incluye por ahí las instituciones como más conocidas a nivel del ámbito científico nacional, podría ser el CONICET, pero el CONICET es uno de ellos, sino que son eh, las que se encuentran dentro de la función de ciencia y técnica del, del presupuesto nacional e incluye 17 organismos, entre ellos el INTA, el INTI, la CONEA y otros organismos, digamos, que, que por ahí no tenemos desde la Pampa tanta cercanía. Entonces, en ese sentido, es histórica no solo por el, por el tiempo que, que demoró en salir, sino porque a su vez reconoce eh, estas eh, distintas perspectivas que te mencioné recién y el, la necesidad de eh, que todo lo que tiene que ver con las ciencias en plural y las tecnologías sean reconocidos como una inversión de parte del Estado y no necesariamente como un gasto como en otros tiempos históricos no muy lejanos se supo considerar a la función, digamos. Claro. Eh, Luz, este, la verdad es que eh, dijiste ahí a la pasada que Este, esta, este, esta, este sector tan importante, no solo económicamente hablando, sino para el desarrollo humano en nuestro país, estuvo ninguneado, cajoneado, desfinanciado, y entendemos que eso es un mal, pero muy mal negocio. También lo es eh, desconsiderar, tanto a las mujeres como a las diversidades sexuales, así donde se pudieran desarrollar. ¿Cuál es tu mirada respecto a esta apuesta en valor que se propone? Absolutamente, porque además este, no solo es el reconocimiento, sino que es todo lo que las diversidades en general, eh, en algunos casos podemos agregar mujeres y diversidades, si querés, eh, sino que, que ponen en, o interpelan el, el propio sistema. ¿no? Eh, voy a contar una pequeña historia, pero que, que grafica lo que, está, lo que te quiero decir con esto de interpelar el sistema. Eh, cuando, cuando uno habla a veces de cómo medir los índices de productividad de los investigadores e investigadoras de, de el, quienes hacen carrera científica, por ejemplo en el CONICET, eh, es importante el nombre, ¿no? Este, siempre es importante el nombre, pero digo, ¿cuántas veces aparece mencionado tu nombre? Se, se conoce como índice H lo que uno mide eh, y si vas de primera autora o de segundo autor o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con las personas que hacen carrera de investigador e investigadora y cambian, deciden cambiar su identidad sexual? ¿Qué pasa con su nombre? ¿Pierden las publicaciones? ¿Cómo? Entonces, esa es una tarea que eh, el propio sistema tiene que darse. De hecho, en el directorio del CONICET lo estamos haciendo y hemos tenido la visita, el honor de tener a investigadores e investigadoras que han decidido cambiar su identidad sexual y cómo el sistema tiene eh, la obligación de reconocer y pero también de proponer eh, formas diferentes de evaluación que respeten las elecciones de, de identidad, o los cambios de identidad sexual, ¿no? Entonces, es sumamente importante, eh, no solo por lo que la ley contempla, sino también de alguna manera a lo que desafía y exige, ¿no? Claro. Siempre los cambios políticos e institucionales Está probado, y no lo digo yo, sino gente que, que teoriza y estudia al respecto, es mucho más lento que, que los cambios políticos y culturales, ¿no? Llevan mucho más tiempo. Claro. Luz, eh, antes de convidarte a contarnos un poquito qué es lo que va a estar ocurriendo mañana, de qué van a estar hablando en el panel, qué van a estar desarrollando a las 11 de la mañana con algunas compañeras y compañeros, recordanos, por favor, qué dice la Ley de Financiamiento de Ciencia con respecto a la inversión que se va a realizar en nuestro país. ¿Lo tenéis más o menos? Sí, sí, sí por supuesto. Este, básicamente lo que propone es un incremento porcentual de, eh, hasta llegar a alcanzar el 1% del PBI hacia el año 2032. Hoy tenemos una inversión estimada en 1.100 millones de dólares y se propone que para el 2032 se alcancen los 4.400 millones de dólares eh, de vuelta no como, como inversión y no necesariamente visto con un, como un gasto. Es importante destacar algo antes de pasar al, al otro tema, eh, porque no solo hubo que reconstruir un, un sistema que venía castigado por, por cinco años, eh, de jerarquizado, con niveles salariales que estaban eh, sumamente bajos. Entonces hoy lo que lo que nos bajaron es el piso. Hay que volver a subir este, para dejarlo en un nivel no solo medianamente aceptable, sino que a su vez mejorarlo para que no quede desencajado fuera de la coyuntura del país, no. Entonces el, el trabajo es verdaderamente importante eh, para para hacer no solo en términos dinerarios también, no. Esto es, es es nodal lo salarial y dinerario, pero pero hay también todo un trabajo de reconstrucción de reconstrucción y, y rejerarquización importante. Claro. Bueno, la suma propiamente, Luz, es, una, es cuadriplicar lo que se está invirtiendo y también sabemos, a la pasada lo podemos mencionar, que algunas y algunos investigadores de CONICET, por ejemplo, están laburando prácticamente como si de voluntarios se tratara. Ahora sí, eh, Luz, este, ¿por qué no nos contás acerca de esta exposición a la que has estado invitada eh, y que se centra en la necesidad de profesionales del periodismo y de la comunicación, este, que tengan capacidad para contar, para comunicar ciencia específicamente. Bueno, por ahí para quienes no, no me conocen, vale decir que, eh, y, y de esto va la propuesta, entonces por eso lo, lo comento, ¿no? Además de mi función pública, digamos, en ciencia y tecnología, tanto en la provincia como en el ámbito del CONICET, yo soy de, de grado, eh, comunicadora social egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Soy docente de la carrera de, de comunicación acá en nuestra Universidad Nacional de La Pampa y específicamente todo el cuatrimestre pandémico, el segundo cuatrimestre del año pasado, este, estuve como, como responsable de un seminario electivo que es comunicación de la ciencia. Entonces como que es... Eh, mesa que se va a realizar mañana en el marco del, del congreso de Redcom, que son las carreras de, de comunicación social de la Argentina. Eh, es el vigésimo tercer con, congreso, el primero que se hace en La Pampa y el primero de manera virtual. A las once de la mañana va a haber un panel que voy a compartir con Ana María Vara y Pablo Esteban, referentes también, uno del periodismo científico y, el, y Ana María más este, a nivel de la investigación de la de la disciplina, vamos a hablar de por qué es necesaria la formación en ciencias de, la, de las personas que se dedican a, a la comunicación científica. Eh, y entonces en lo personal me permite como hacer converger todas estas dimensiones que me componen, ¿no? Eh, tanto la comunicacional como la de, la de ciencia y tecnología. Sobre todo, porque, y acá puedo adelantar un poquito cuál es mi propuesta eh, en, en el panel, a mí me gustan más las, las preguntas que las respuestas, ¿no? Las preguntas siempre hay que revisarlas y las respuestas me gusta encontrarlas entre muchos y muchas, ¿no? a veces lo que uno hace es una propuesta. Eh, está planteada, digamos, la, la, la conferencia que voy a dar desde eh, las ciencias en plural, No la ciencia cartesiana en singular, esta ciencia universal, neutral y objetiva, que así puede ser el método, pero no necesariamente la producción de conocimientos de, de determinadas disciplinas, eh, como la ciencia es política, para mí. Claro. Entonces, cuando hablamos de ciencias, hablamos de política. ¿Y cuál es la diferencia, si es que la hay, pero a su vez, cuáles son las interrelaciones entre producir conocimiento... Gestionar conocimiento, gestionar políticas públicas de producción de conocimiento y comunicar ciencias. Cómo funcionan de manera articulada y de alguna manera qué desafíos genera a eh, los y las profesionales que eh, o incluso no, no necesariamente que hagan la carrera de comunicación, la carrera es el ámbito. También hay este, muchísimas personas que trabajan de manera... Idónea o, o este, por oficio, eh, y que está bueno, digamos, pe pensar juntos y juntas cuáles son los desafíos. Eh, sobre todo hemos aprendido, creo, un poco en tiempos de pandemia, donde nos hemos dado cuenta que, eh, que si hay en la ciencia esta dimensión política, ha emergido claramente, por ejemplo, eh, con el tema vacuna, ¿no? Este, o, También decimos esto de la comunidad científica y de distinguir entre quien produce, quien gestiona y quien comunica eh, eh, la, la, la visibilidad que muchas veces tienen los que están al frente, que por lo general ahí también hay una perspectiva de género, por lo general son hombres eh, o varones, digamos. Entonces, eh, quienes, quienes están coordinando de alguna manera equipos y demás es a quien uno visibiliza como... Eh, personas que logran o alcanzan, y atrás o adelante o al costado de esos investigadores e investigadoras, hay toda una comuni comunidad que se moviliza. ¿no? Entonces, eh, no, tampoco detenernos en que eh, uno entiende por ciencia en la, en la opinión pública lo que aparece en los medios y sobre todo de la centralidad de, de Cava, ¿no? Eh, hay, otras, hay otros caminos, hay otras formas, hay otras trayectorias, otras experiencias, y recuperar eso en una provincia, sobre todo como la nuestra, que es desde donde hablamos, no, no nos podemos desprender de nuestro lugar de, de discursivo, digamos, eh, la verdad que eh, tiene un objetivo ambicioso que es, por un lado, eh, discutir, repensar eh, el rol de las ciencias en las sociedades, esta ciencia elitista en algún tiempo donde el conocimiento se transmitía y no necesariamente se construía con otros y otras. Y esta otra ciencia de la cual hemos escuchado este último tiempo hablar muchísimo más, que es la ciencia que busca transformaciones sociales, culturales, mejorar la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas eh, en, en un tiempo por ahí que cuando uno piensa en este grupo o en esta élite de otros tiempos, la verdad que se acorta muchísimo. Y que, y que tiene impactos o resultados eh, que, que son mucho más fáciles de dimensionar porque están en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Claro. Así que por ahí va el camino, ¿no? Muy bien, Luz, la verdad es que es sumamente claro escucharte, es sumamente interesante también. Apenas escarbamos en el sentido de estas cosas este, y además sobre cómo, sobre todo, cómo se ha puesto en valor la cuestión de la ciencia en este año que ya llevamos recorrido de pandemia. Es este, espectacular que tengamos representantes de tu capacidad. Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Esto es un webinario, es un seminario o va a ser un, un, un foro para, para discutir y para proponer preguntas? Luz, ¿cómo, cómo lo simplificarías para contárselo a un paisa? Es un espacio de encuentro, donde uno tiene la responsabilidad, algunas, algunos tenemos la responsabilidad de la palabra, pero también la oportunidad de proponer algo. ¿no? Esto de revisar y, y volver a hacer propuestas, creo que así es una buena manera de construir entre varios. Es en el marco del Congreso, es un, co un panel que va a ser a las 11 de la mañana, quien lo quiera seguir puede hacerlo por el canal de YouTube de la Redcom, así se llama, Redcom 2021, eh, y ahí estaremos todos tratando de, de reflexionar en conjunto eh, qué pasa con esto de eh, la formación, porque el Congreso es de, de carreras de comunicación, eh, en, ciencia, en esta relación entre ciencias y comunicación. no Se, se necesitan eh, cosas, competencias diferentes, habilidades diferentes, conocimientos diferentes, o con lo que tenemos, más alguna que otra cosa, eh, podemos pensar en la comunicación de las ciencias como una nueva salida laboral. Definitivamente. Luz, vamos a estar entretenidísimes quienes nos conectemos entonces al canal de la Redcom en YouTube o también en el canal de la, de la propia Universidad, Universidad. Nacional de la provincia de La Pampa. Luz, te estamos sumamente agradecidos por estos minutos y, bueno, nada, ahora que gestionamos y te tenemos atrapada en nuestra agenda, es probable que te volvamos a molestar en esta temporada para seguir abasteciéndonos y ampliar nuestra mirada. Muchísimas gracias a disposición para lo que pueda colaborar. Y si no lo, no lo sé, lo buscamos juntos. Pero gracias a ustedes. Espectacular. Muchas gracias, Luz. Que tengas buena tarde. Buena tarde. Luz Marina Lardone es la Directora General de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de nuestra provincia.